Y obviamente, para usted que piensa en la educación de sus hijos, una educación con calidad, b l a s Pascal School. Proceso 2012, ya está en curso. ¿Qué te, ¿eh? te digo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas el tiempo. Ahí nomás, como final de cumbia. Ya. Te cuento de inmediato. Sensación térmica 5 grados. Cinco grados Humedad 82%. 82%. Precipitaciones probabilidades 60%. O sea, a ver, chubascos. Vientos del noroeste、Norte. con una velocidad de 13 kilómetros a la hora. 13 kilómetros por hora. Dirección del viento, ya lo dije. Norte. Una máxima probable para hoy 11 grados. 11. Po, po, po, po, po, posibilidades de trueno. No me digan.、Sí. Una que otra.、Ya. 2%. ¿Hubieron truenos ayer? ¿Ayer? Antes de ayer. ¿Trenos u y relámpagos? Relámpagos y truenos, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Y es primero? El relámpago.、Después、claro, la luz, porque la luz,、eh, la luz la es más rápida、velocidad. que el sonido. Claro. Entonces usted ve la luz y al rato ve el sonido. ¿Yo、sí. understand? Hay otros que ven solamente la luz.、Ah, hay gente que no, no logra ver la luz. No, Por no. más que lo intenta, no ve la luz al final del túnel.、No. ¿Es usted de aquellos? Entonces, p r e n d e la luz. v e i n t i son é i los minutos que nos están separando de las ocho de la mañana. Siempre hay algo que nos separa de lo que queremos. Y queremos llegar a las ocho. Siempre. ¿Sí? ¿Eh? Buena Siempre. reflexión aquí、ah, ya. Es como mi amigo. El otro día me encontré con mi amigo, el, el que nunca deja de tener la razón en su opinión. De mi gobio me dijo, no, podéis decirlo, pero es que no dije tu nombre. Bueno, ya, pero igual.、Bueno. El, el que me decía, hoy le decía yo,、eh, te, te veo preocupado, me p r e g u n t a s sí, es que tengo que ir a hacer un, una negociación. Bueno, me decía, puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. <risa> Ay, no, Grandes pensadores. Pensadores, ¿eh? iba por la vida así y sigue yendo. ¿eh? Decía, no, si、sí, yo no soy así o soy así. Eres y no eres, dijimos. s a b e s qué te respondió en ese momento? ¿Qué? Puede que sea así o puede que no. Es un hombre que siempre tiene la razón, ¿eh? Pero buena persona. Eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Lo bonito y lo importante. <risa> Hay un grupo de amigos con los que no nos juntamos ya por cosas de la vida, pero cuando nos juntamos siempre terminamos con esa reflexión: con él. No, pero el fondo es buena persona. Pero viene del fondo, sí. <risa> Como dices tú, hay que velarlo para e l Claro. Está bien adentro. Está bien adentro, la, la buena persona que es. Pero, ¿quién nos e ha encontrado con, con ese tipo de gente? Es como la gente que que hace algún programa radial donde todas sus auditoras son bonitas y todas son buenas mozas y t o d o s son gentiles y amorosas. ¿Te has fijado? Claro. ¿Cómo puedes ser tan populista? Oye, igual debería haber un comunicador así como que, si llega de mala, hacer el programa es mala nomás. Claro, sí, o sea, que lo、no、tengo ganas de hacer. No, escuché el otro tiempo un programa así, í ¿eh? e s c u c h é un programa un ratito. ¿Y para qué me llama usted, señora? Oiga, ¿sabe qué decía? Vengo aquí por un sueldo miserable. Lo dijo el aire así: vengo por un sueldo miserable, dejo a mis hijos, mi familia, y viene un tontón y me dice que hablo mal, escribo mal, y se <risa> está Una radio capitalista. Era como una broma, pero igual lo dijo.、Claro. ¿eh? Igual lo dijo. igual lo dijo, lo pero, pero no es t á mal ser, ser tal cual uno es en tu vida diaria a, a lo que haces en la radio. Por ejemplo, hoy día. A ver. Yo、voy a estar de mala yo en el programa. a h a g a m o s el ejercicio. p a a <ríe> estar <ríe> ido. Cámbiate la música de fondo para voy, que pueda leer las noticias. Voy a estar venido mejor. Claro. No, espérate, más tarde. Ya. <ríe> la música. En tanto, yo le cuento que a las 3 de la madrugada. Esto fue del jueves, pero igual se lo cuento, igual, porque、ya. igual se lo cuento. Yo voy a reaccionar de mal a las noticias.、Mira. Personal de carabinero s del r e t é n de Vejería llegó hasta calle Felizardo a s e n j o esto a la altura del 450, donde se encuentra la Escuela Suiza. Minutos antes, un sujeto había ingresado a las dependencias y ladrón, al ver la presencia policial, huyó del lugar en dirección de la cuesta Santa Flora, siendo interceptado por carabinero s y quien presentaba. Heridas cortantes en su mano de derecha de carácter sangrante. El ladrón resultó ser un joven de 15 años que, posándose sobre una pandereta, llegó hasta una ventana del segundo piso, ingresando a una sala de clase s que se encontraba cerrada. Esta es aquí eso, la parte graciosa. Eso es deseo de, de estudiar. Sí, porque la encontró cerrada, p u e s metió la pieza y no, no, podía, no tenía cómo salir. Mira. a Mira no, que todo. Mi... <risas> Yo dije que iba a reaccionar mal ya, a la noticia.、Eh, eh. Entonces rompió la ventanita que siempre hay sobre la. Las puertas de ¿Ya? la sala de clase siempre s queda una ventanita. Sí, sí, sí. La rompió,、ya. pero la rompió con la mano derecha porque se cortó. Claro,、ah, al final dijo: Me vuelvo mejor. Y、oh, encima de él es derecho. Y ahora, ¿cómo escribo?、Dijo? Sí, Al parecer, el joven delincuente、ah. se equivocó de sala, todo mal, todo mal, ya que en la contigua al ¿Va? ladito existen cuatro computadores.、Miela. Se equivocó de sala. Del bandurre. Aturdido por, hasta para robar. Por Dios. Por lo no, que decidió salir por donde ingresó dejando un rastro de sangre. Entonces cuando lo pidieron dijo: No, que a mí me dio miedo y arranqué y tu herida. ¡Ay, cómo me cortaría! <risa> y la, la la la el rastro de sangre lo llevaba hasta la sala de clase. Ya, mira qué、sí. cosa. ¡Qué、um, sí, tontón! Pero ton, bueno, ton, no tenemos música de tonto, ¿no? No, no tenemos. No tenemos nada porque tengo un zumbido acá. No, ¿No escucha música de fondo? Yo no e s c u c h o nada. Ahí tenéis música de fondo. <risa> y no tenéis nada. Y no tenés ya ahí son 22 para las 8 ya. Ah, no, no. Siempre de mal hoy día. Poco s minuto s pasada las 8 de este jueves,、ya. se produjo un accidente en calle Tomásburgo, 593 en la comuna de Purran, que esto lo, casi lo podemos contar como tragicómico. ¿Por qué? Según el antecedente se recopilado、Pero、en el lugar apúrate, por Gustavo Barría, <ríe> el hecho ocurrió cuando la conductora de un vehículo ¿Ya? perdió el control de su automóvil mientras se desplazaba por calle Tomás Burgos en dirección al norte. Estamos hablando por Ranquia. En caso se le perdió la calle. Debido a lo anterior, aquí vamos, el vehículo menor se salió del camino. Impactó el front e de una casa habitación, causando daño en los medidores de agua, en el cerco y en el frente de la casa. Ya. Y un par de matitas, de, unas plantitas que vienen afuera. ¿Matitas de qué? Plantitas,、ah. un i n e matita, usted se coloca nervioso. No, es que pensé que producto de esto habían pillado matitas La causa para... probable del accidente sería una descompensación que habría sufrido la conductora, quien resultó sin lesiones, pero igual la llevaron a l hospital porque se sentía mal y estaba choqueado. El cerco, el me los medidores de agua, la luz okay, y el frente de la casa. s e u r o q e l a salió cara la descompensación.、Oh. Por suerte no pasó a buscar a nadie. Ahí decían los vecinos, nos comentaba Gustavo, que a las o 8 de la mañana pasa mucha gente ahí por Darmasburgo, especialmente porque iban al colegio. Pero a las ocho y media casi no había nadie y gente. Así que por suerte no pasó m a y o r i Por suerte, ¿eh? Por suerte, pues obvio. Ok. Le quiero contar que estamos a veinte, Solo veinte faltan para que sean las ocho de la mañana. Usted va a tarde al trabajo. o a p u r e s e hombre! ¡Ah! Pobreza, pobreza. Pobreza. Así va a progresar nuestro país si usted llega tarde al trabajo. Oye, y ese parcito de uniforme que está fumando fuera del colegio, estas es? niñas ya están fumando. Mira, ¿qué edad tendrán estas niñas? Mira, y ese parcito de allá, de verde l a están mirando. <risa> <risa> ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Y después pide s favores. Ah, sí, ¿cómo e s Nos llegó un comunicado. ¿No? ¡Qué cayó! ó cria cuervo y te sacarán los ojos! Ya. Oye, Camila Vallejo convocó un nuevo paro nacional para la educación este 18 de agosto. Oye, ¿tú tienes contacto directo con Camila? Ahí está, en el、ya. Twitter. ¿Tienes una guía telefónica? <risa> a e s e n i v e l hemos llegado. Amarillas.cl, blancas.cl, puede buscar información. Los números telefónicos, toda s la s guía s están ahí. Bueno, en tanto le cuento que nos llegó un comunicado de la Asociación de Consumidores de Osorno y se refiere a la petición de renuncia de la CRM e i de Economía. Mire qué raro. ¿Cierto?、Ya. Esto es como raro. ¿Y por qué los del consumidor? Veamos. Leyemos un poquito para saber. A ver qué sería. Dice lo siguiente: el comunicado. La Asociación de Consumidores de Osornoaco hace pública su preocupación y solidariza por la situación que afecta a la Cereme de Economía de Región de los Lagos. La señora Beatriz Díaz Monsalve, en relación a la petición de renuncia a la cartera por parte del señor intendente Juan Sebastián Montes. Si bien nuestra organización no pretende inmiscuirse en las decisiones que toma el gobierno en relación a sus funcionarios, en este caso la Asociación de Consumidores de Osorno, que lleva a cabo gestiones en beneficio de agrupaciones de la sociedad civil de la comuna de Osorno y San Juan de la Costa. Específicamente en sectores conteros como Pucatrigue, Michael p u e v a y a m a n z a Choroy-Treguien, a Caleta Manzano ha recibido un permanente apoyo en la gestión de parte de la Cereme de Economía y organismos relacionados con dicha cartera. Habitantes ven los resultados que tanto anhelaban por años. Es por ello que la ACO deja de manifiesto a la comunidad y autoridades locales, provinciales y regionales que la mancomunión lograda entre estos entes de la sociedad civil es producto de un trabajo organizado. Por la actual secretaria regional ministerial de economía de la región de los lagos, señora Beatriz Díaz. Por tanto, hacemos un llamado al señor intendente regional a informarse del trabajo que realizan los funcionarios de gobierno en terreno y de esta forma la evaluación que se realiza en base a una gestión y no sobre la opinión sobre un tema en particular. Firma esto. Luis Álvarez González, presidente de la Asociación de Defensa de Consumidores de Osorno y su secretario, don Manuel Santana Pacheco. Solo 17 son los minutos que faltan para que sean las 8 de la mañana. Pero la mencionada respondió. Ya, ya. Y esta qué respuesta la trajo Andrés Mujica. Según la ingeniera comercial Beatriz Díaz, las personas cumplen ciclos en la administración pública y eso se tiene claro desde un comienzo, por lo que no hay rencor ni dolor por su salida, puesto que las autoridades de gobierno tienen todo el derecho a buscar el equipo que les parece adecuado, explicó. Agregó que los cargos en un gobierno determinado son efímeros, no son eternos y uno tiene el deber de hacer bien e l trabajo, teniendo claro que en cualquier momento se puede dejar de prescindir. De uno, indicó la ex-eremi s de economía Beatriz Díaz. ¿Eso dijo? Eso dijo. Esto pasó en Puerto Montt. Nos llega a través de Carlos López. Nos cuenta que cerca de las 4.30 horas de la madrugada, personal del servicio carabinero de la quinta comisaría de Puerto Montt. Al ser alertado por la central de comunicaciones CENCO de la prefectura y a n q u i w e concurrieron a la ruta 5 sur al lote 1 de esta ciudad con la finalidad de verificar lo antecedente de una denuncia por el delito de robo. Se trata de la empresa Eurpocar, en cuyo lugar Carabineros tomó conocimiento de que en el fondo de una zanja ubicada en el acceso principal de la empresa se encontraba la camioneta placa patente CT4682, marca Ford Ranger, de color gris, con sus puertas abiertas, cargada con una considerable cantidad de especies en su picapo. Y en el habitáculo también se encontró un arma de fuego corta. Al tomar contacto con el guardia de la empresa, este manifestó que momentos antes habían ingresado alrededor de cuatro individuos que lo intimidaron con un arma de fuego, quienes lo trasladaron a un sector de estacionamiento donde fue maniatado y cubierta su cabeza, custodiado por uno de los antisociales, mientras el resto deserrajaba un contenedor desde donde sustrajeron diversas especies al efectuar un patrullaje en la inmediación del sector. personal de Carabineros logró la detención de uno de los integrantes de la banda, identificado como Raúl Ángel Pérez Barrera, propietario del vehículo. En el sitio del suceso se constituyó Carabineros del Laboratorio de Criminalística y las diligencias investigativas se encuentran a cargo de la CIP de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, quienes realizan intensas diligencias policiales para dar con el paradero del resto de los integrantes de la banda delictual. ¿Y cómo le fue con las páginas amarillas, las blancas? En eso estamos, en eso estamos. En, en eso estamos. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. ¿Qué? Ahí t e n í Ahí tené, ¿ah? ¿eh? Ahí vamos de nuevo. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública. Para el Defensor Nacional. Y actual titular de la región de los lagos, Francisco Gieice, se trata de una autonomía constitucional, al igual que la actualmente tiene el Ministerio Público, que ratifica el equilibrio necesario entre los i n t e r v e n i e n t e s en el procedimiento penal. Por lo cual, es un paso de gran importancia para garantizar la absoluta independencia de los defensores públicos en la protección de los derechos y garantías de las personas. Estamos a solo catorce minutos, solo catorce faltan para que sean las ocho de la mañana. No falta nada. No falta nada. No、nunca. somos nada. No somos nada. Un saludo a la Laura. Laura. Laura, ¿no está? Ya la canté, ya. Ah, sí, yo sé que la cantaste, p u e s si、no、porque... me acordáis, no me acordáis que había una canción. Ahora, a e s esa parte nomás? Ahora hay otra canción con Laura. Ah, sí, ¿cuál es?、Eh, dile a Laura que la quiero. Una canción de... del recuerdo. Dile que la quiero. Dile a Laura que la quiero. Dile a Laura que la quiero. Que de aquí de la radio le estoy diciendo. Así es. A las 17.30 horas. Sí, de... a las 17.30. ¿De este jueves? Sí, del jueves. O sea, ayer. Ayer. La alarma de incendio del cuerpo bombero Dos e o r n o indicaba un siniestro en una casa, habitación de material ligero, dos pisos en pasaje. Inostrosa sin H, con 18 de septiembre en el sector oriente de la ciudad Dos e Sorno. Hice la、ya. diferencia porque mi padre y abuelo es Inostrosa con H. Al lugar llegaron los voluntarios de las diversas compañías de bomberos dos e sornos, quienes controlaron de forma rápida y eficaz la acción del fuego, lo que permitió que los pocos daños que s u f r i e r o n la vivienda se registraran solamente en el segundo piso. Por lo que, nuevamente, el oportuno llamado fue primordial a la hora de evaluar el control de la emergencia. El fuego habría tenido su origen en la deficiente dilación del ducto de cordegase. No se registraron lesionados. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros de la primera comisaría. Agradecemos la gestión de Gustavo g u r r i a que venía llegando d INACAP y pasó antes de entrar al estudio a ver el tema del incendio. Ahí nos sacó una fotito. w w w p a i l u o c l puede ver la fotito que sacó Gustavito. ¿La fotito de Gustavito? La fotito de Gustavito. <risa> e s p e c i a l m e n t e dicha e r e r o hoy día. Sí. ¿Y eso una... que no estoy mareado? Le d i una cosa de loco, ¿ah? ¿eh? ¿Sabes、uh... cómo me dicen a mí ahora? ¿Cómo? Cristian, el vértigo lobo. <risa> pero, pero para eso tienes que hacerte v e r <risa> Como Hazte... que me quiero marear. Como que me quiero marear. Oye,、ah. pero ¿sabes qué? Ayer se me a conchado los pichis. Sí. <risa> sí. Es que esta pieza daba muchas vueltas, manito. Y salito.、Ah, ahí están tocando la bocina, gracias. ¿Cómo le va? Gracias. Tengan buen día. Buen día, c u í d e ¿eh? s、si, e si, si está mareado, pare. Y si no, siga. A las 18.30 horas, una docena de encapuchados. Me da una docena de encapuchados. Hoy está buena. Podríamos hacer una comida e n c a p u c h a d o Una docena de encapuchados. Un trago. Con, con un poquito de salsa molotov. j a j a j a Bueno, esto pasó en Osorno, a eso de las 18:30 horas. 18, me sale así. 16, de mi r í o A e s o Donde e las me c í o A eso de las 18:30、no、la, 18, horas, una docena de encapuchados procedió a cortar el tránsito frente a la Universidad de Los Lagos en Osorno, en la ruta 215, que une Osorno con Puyewe, realizando la quema de neumáticos. Al lugar llegó personal de carabineros de fuerzas especiales, quienes despejaron la ruta. l o s encapuchados se replegaron. Y refugiaron en las instalaciones de la universidad, en tanto que Ravidero se mantuvo en el front y, momentos en los cuales tomamos contacto con el mayor Marcelo Valenzuela. Escuchemos esa cuña del mayor、eh, Valenzuela. Adelante, mayor, por favor. Claudio, no diga que le s t á la cuña. O sea, ¿Mayor? No, pero mayor, por favor, hable. Si, si la cosa s f u e i l natural. No, le digo que no, no. Nosotros no, no, no somos c u ñ e r o s ¿Mayor? Sin vergüenza. Oiga, oiga,、eh, llamó、Hola. a l e x ¿Qué pasó?、Hombre? Está muy atento al programa y dice: con respecto a los mareos, el abuso de la droga es perjudicial. Anda, y él lo sabe muy bien, ¿eh? Dijo que no te convidaba más. <risa> no puede ser así. no, aquí、eh. la está comprando muy p i s a r a No, claro que sí. <risa> <risa> poca pureza, poca pureza. Los comentarios de radio. Sí, pues, esto no se hace en radio. No digas yo. Ahí o se reí a l No digas yo. c u a l q u i e r cosa m e n o y a q u í tenemos ahora cuando estamos a nueve minutos de las, de las ocho? Pues sí, ya van a ser las ocho. ¿no? <risa> ¿Te acordás que ahora e s t á diciendo el programa,、no? Sí. Si no s i yo la tengo clara. <risa> ¿Sabes cómo le dicen al c l a u d i o El que la tiene clara. El que la tiene clara. Y、sí, lo que más tienes, claro. Oye, anduvo longegra, todo esto、acá? Oye, tienes lápiz. z t p o r t a No. Es que este no raya. <risa> ya ni、no、l a hay en c u n t a Ahora a n d á i buscando el lápiz ajeno. Mohicano Jeans, no raya el lápiz. El... Oye, o y e que cuidado que parece que s auspiciador del próximo programa. Oye, esto. Los pantalones son buenos, pero los l á p i z e s son muy malos. ¿eh? Estos l á p i z de promoción tienen tinta como para cuando te l o regalan, ¿no? ¿De verdad no, no tienes lápiz? No no, no, no, no, no, no tengo porque lo perdí.、Ah. ¿Te acuerdas que te decía que tenía uno de promociones? Parece que lo perdí.、Claro. Para que vea que está abriendo la mochila, se escucha al fondo la mochila. ¿Dónde vamos a llegar así? ¿Allá hay un lápiz al fondo? No. Ya, déjalo. No ya, te escribo con lápiz grafito que hay acá. Ah, ya, pero lo importante es que. Este no destino. Pero ¿para qué? para qué te lo van a borrar, hombre. Lo único que lo pueden borrar, pero no desteñir. ¿Ya? Dale, vos. i e r o n información. Espérate, porque me perdí. Po. ¿Te maría s de nuevo? No, no, no me perdí. No, Lo que pasa es que llevan información y... En、eh, nuestros teletipos en estamos telet... recibiendo información. Facebook anuncia mejoras en sus aplicaciones. <ríe> me han soltado un relleno. Espérate un poquito. <ríe> Que me le p e r d i v o s estas cosas pasan, pasan aquí. Hoy día el chubasco va a tu relleno. Ya. <ríe> ¡Ay, le r e le r e le r e está, está bueno, está bueno el relleno. Está bueno, qué buen relleno. Son exactamente las 7:53 minutos. Aprovechamos de enviar saludos mientras、uh, me, me compongo de nuevo. A g u i l l e m o Velázquez v á s q u e z un saludo afectuoso. Siempre nuestro amigo al Alex. A la abeja, al pitufo, a su ageneir, al cara caballo,、eh, al pastor que andaba en Santiago, ¿te acuerdas?、El、pastor andaba en Santiago. ¿Pero llegó todavía? No sé,、año? yo ayer no lo vi. No, no, no lo vi. ¿El、no. pastor? El pastor. Saludos, pastor. Uy, s a l a q u i el alcalde de Santiago, cuestionó la querella contra Gispettet, porque le, le presentaron una querella contra Gispettet. Ya. Obviamente no iba a estar de acuerdo. Obvio. Oye,、eh, lo otro es que acá había polémica por la detención de m e n o r de edad de 10 años por parte de Carabineros. No me digas. ¿Por, ¿Por qué detuvieron a un menor de 10 años?、No. Bueno, pero la mitad de los procesados por saqueos en Londres son menores de edad.、Uh. O sea que no, no es solamente acá en Chilito. Aquí una declaración que nosotros ayer lo conversamos con algunos que saben. De yeah. La economía chilena ¿Te es te una、conoces? fortaleza porque tú sabes que la economía norteamericana estaba como entre Tongo y y los vilos, está ahí nomás.、Yeah. Ah, todo esto, un amigo me explicó por qué lo, la palabra Tongo y y los vilos. ¿Por qué? Porque ahí antiguamente no había nada. ya、yeah. Entre Tongo y y los vilos no había nada, ¿entiendes? Entonces era una frase: esto es como Tongo y y los vilos, decía. Entre Tongo y y los vilos.、No、igual, igual hay gente que dice entre Purén y los lagos, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué? Por la misma. Sí, sí, sí. ¿Cómo e s t á ahí? No voy... e s t á por ahí ni los lagos, ¿no? p o、bueno, ahí, ¿no? va. Pero h a b una serie de declaraciones que. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que hay, hay algo de soberbia. Si Estados Unidos tiene problemas y eso preocupa a Europa, ¿por qué no nos preocupa a los chilenos? Así como no. Nuestra economía es fuerte y puede、eh, soportar que Estados Unidos tenga problemas económicos. Andá. Yo no creo eso. Oye, Wander fue sancionado a jugar sin público ante Unión Española. ¿Tú sabes ¿Qué? por qué pasó eso? Mira, la verdad, no. No tengo la menor idea. No, es que la verdad no, no ha estado muy al tanto de, del fútbol últimamente. Yo, yo le cuento: los incidentes que se produjeron en el estadio regional Chile Deporte de Valparaíso, en la primera fecha del torneo clausura, le pasaron la cuenta a Santiago Wander. Este j u e g a el tribunal disciplinario de la NFE. A NFP, perdón, sancionó al cuadro porteño a jugar sin público este fin de semana en el recinto de la Quinta Región. Ya.、Yeah. Pero está bien. Pero está bien、eh, ahí pagan justo por pecado, ¿ya? ¿eh? Claro. Ayer me pareció un argumento que estoy escuchando hace mucho rato de que no se quiere dar ocasión gratis, gratuita porque va a beneficiar a los más ricos. Ya.、Yeah. Y el mismo que dijo el argumento después dijo. Porque los ricos son el 10% de la población chilena. O sea, por un 10%, el 90% tiene que pagar. Claro. Así entendí yo el resto. A mí, mire, si solamente el 10% sale gratis y ya tiene otras cosas gratis, no importa, pero beneficiemos al, al 90%, porque me parece muy mal argumento, busquemos uno mejor. Pero yo, en varias autoridades, incluyendo el presidente Piñera, dijo: no vamos a dar educación grat gratuita, porque lo único que vamos a beneficiar va a ser al 10% más rico. Por lo tanto. Entendí a la primera que sigamos pagando. <risa> Era como, ¿ah? sigamos、claro. pagando el 90% para que el otro no lo tengan gratis. Para que el 10 no la saque barata. Para que no la saque barata v a m o s No es así. no,、pasamos. Ayer también un colega dice: Vi que una señora se bajaron de un vehículo, dijo muy bonito y se unieron a la marcha. No me parece. ¿Por qué no te parece? Porque ella está bien. Pues, si las personas ABC1 t i e n e su buen vehículo, su buen pasar, su buen sueldo. Y apoya a los que no lo tienen, lo hable a, aún así.、Claro. Yo saqué un par de fotografías, l a señoras s de bien marcharon el día que hubo acá como 5.000 en las calles, 5.000 personas marchando, me refiero, y me parece de lo más loable que hay. ¿Por qué cuestionan, por ejemplo, que los particulares, los colegios particulares se sumen? O sea, les c u e s t i o n a que no se sumen, y se, lo cuestionan que, que no, que sí. Bueno, no, que por, sí, que no, que, que sí. Que que, no. Porque rema y porque no rema. Hoy hubo una intoxicación de t r estudiantes i n t trece a y e en casino de la Universidad Católica de Temuco. Sí. c e r e m e n i de Salud prohibió el funcionamiento del recinto.、Eh, dice que en cuatro años jamás habíamos tenido problemas, dijo la directora de la universidad. Bueno, antes cuando yo tenía servicio técnico. Y en v e r a una primera vez. Claro, llegaba alguien. Me, me dice, ¿Y qué le pasa al computador? Le decía yo. ¿ah? Para que lo vea el técnico. No sé, dijo. Dejó... Antes de estar así estaba bien. <ríe> Obvio. Qué gran frase, ¿ah? ¿eh? Se repite mucho. Oye, ¿qué te pareció la diferencia de opinión que tienen entre Fred y Piñera? ¿Tienes alguna opinión al respecto? ¿La verdad? No tiene ningún ¿no、interés. No, no le encuentro ni pies ni cabeza a ninguno de los dos. Sí, porque el que abrió los fuegos fue el senador. d c Eduardo f r e i en el diario argentino La Nación. El expresidente de la República dijo el fin de semana que el actual mandatario Sebastián Piñera concibe el gobierno como una empresa. Reemplaza ministros cada semana, habla por televisión y cambia de opinión tres o, cuatro tres o cuatro veces al día y fundamentalmente actúa con muy poca transparencia. Chile está al borde de la ingobernabilidad. Eso dijo. Porque mucha gente me pregunta: ¿y qué dijo? Y se acordaba la última frase. Ahí está todo lo que dijo el expresidente Frey, actual senador. ¿eh? Aludió entonces con ello al conflicto estudiantil que se ha tomado la agenda país sin que se haya encontrado solución o acuerdos en tres meses. <coughs> Eso mismo. ¿eh? <risa> Eso le dijo.、No, no, no, no, no. Vamos a hacer <risa> un corte publicitario. Por favor, lo tiene listo. Está ha preparado hace no, como 15 pero... minutos. Claro, por su obvio. Amarillas, ¿Vamos? blancas, coloradas. Vamos, Vamos con、alamos. este corte publicitario. Ya estamos de regreso con ustedes, País l a v o r Radio. Como siempre, en tu radio, La Palabra. Battle,、mm, estamos de b u e n a Estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Recuerde usted, visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Además, en nombre de Blas Pascal School, que está entre los cinco mejores colegios de Osorno. Blas Pascal School, en Rodríguez, esquina Mata, en Osorno. Así es, son las ocho y dos minutos. Saludamos a Laura y el pronóstico del tiempo dice que la máxima para el día de hoy es de 11 grados, n o m g u a h o m i e n o Correcto. Y, ¿Y algunos chubascos durante el día? Bueno, estamos en el sur. O sea, y nublado parcial, probabilidades de trueno en algún lugar de la provincia, incluso por acá, también. Así que hay cuidarse porque、eh, cuando sale el sol y estos chubascos. Agosto, o Es complicado. Es complicado aquello. Eh, eh, ¿Sabes que me olvidé lo que iba a decir? <risa>、no、Hoy día estoy especialmente ido. No te preocupes. No te es, preocupes. Como, es como normal, dices tú, ¿no? Claro, no es la primera vez que estás ido. Dice que marejadas causan socavones y durarán hasta el domingo. ¿Esto dónde? En el faro de la Serena, en la costa de la región de Valparaíso. Si este fin de semana larga tenía pensado caminar por la Avenida del Mar, nos dice acá, y fotografiarse, no lo haga. ¿Usted pensaba ir para allá? ¿Para, ¿para dónde? ¿Para la Serena o el Paraíso? Mira, lo tenía pensado, pero la verdad que me arrepentí. Ah, bien. No, no, no, quería, no quería que haya usted, ¿no? ¿Sabe? No. Oiga, condenan a oficiales que difundieron la foto íntima de teniente h o t ¿Te acuerdas de esta.? Buena moza oficial del de ejército. Ah, que claro saca, que sí. Que le sacaron la foto que, del c o m a n a n t e Que además hizo público el, el caso. Y por eso fue que la, la echaron. Ah, la echaron por eso. Sí. En definitiva、no. fue por eso. Corte Militar sentenció a dos capitanes y otra teniente apenas de cárcel por haber、ya. hecho eso. ¿Pero pero ella, el, ¿Por qué meterse en ella?、Aquí? Pero ella no, no puede ser reincorporada、no, re no. a la institución. No, ya no. Ya. Pasó, ¿no? o i g ayer a nosotros lo vimos también por Twitter, ¿ah? ¿eh? Nos llamó la atención y por algún momento yo, por lo menos, reconozco que dije. Ay, dije yo.、Eh... Dije, no será una broma. Bueno, le cuento que Ingeniero anunció su suicidio por Twitter y llegó hasta el golpe. Quería protestar por construcción de central térmica. Todo era mentira. ¿Era mentira o le dio miedo? Yo creo que la. No, si era mentira, si Tontorron se le ocurrió decir eso por, por Twitter y... y. después se arrepintió. José Miranda, un ambientalista con mucha tela en el cuerpo, provocó el tremendo operativo policial en su barrio. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo? Estoy arrepentido. Chuata, ¿eh? Como que la anduve embarrando. Pero y. ¿Qué se puede hacer al respecto? o o Cuando, cuando el... movilizó. Mire, ve. Que no, no no era esa la idea. Ya. Luego otro, Oye, ¿hmm? Disculpa, pero ¿Sí? en el plano más local, ¿qué pasó ayer que estaban los semáforos apagados, que había un、ah, caos total en el tránsito ayer, ayer tarde? Eso como que yo n、no、a fue como las s n o Nosotros lo tuiteamos, pero no me acuerdo. Siete y algo estaba, pero por todos lados, no solo semáforos, sino que el alumbrado público también, todo,、sí. todo. Bueno. Ahí se está construyendo en Freire con Bilbao el edificio bicentenario. Ya. Un saludo a la familia de la rey. Y al parecer,、eh, una maniobra, algo cayó del edificio. Y, estamos suponiendo, por lo que nos dijeron testigos. Ahí、eh, tratamos de a r e g l a r información. O sería coincidente, no sé. Pero cayó un elemento. Así es como nos llegó a nosotros la información de esa, esa. Cayó un elemento sobre un cable del tendido de mediana tensión, lo que produjo. Un corte de energía eléctrica que duró hasta las siete y media, más o menos, de la tarde, y afectó a un sector importante: sector oriente, todo lo que es Anta, p u e r Colón, arriba donde están las prefecturas, la, la PDI, prefectura,、eh, San Mateo,、eh, todo para arriba, en la subida d la cuesta de, hacia el hospital. Eso es Guillermo Vila. Y también el sector ovejería, nos llamó también gente de allá del sector ovejería, también no tenían luz. Eh, y, y no se sabía,、eh, varias radios cayeron、eh, que están en su central y transmisiones ahí y que no tienen respaldo como esta para seguir transmitiendo. Entonces, bueno,、eh, pasó aquello, pero ya luego se recuperó como a las siete y media. Igual fueron una hora, una hora con facilidad. p e n s a m o s que que no fue por falta de voluntad. A través de Twitter, esa esa respondió como media hora después del corte. Sí, como media hora después del corte apareció el primer tuiteo. De esa, esa prensa que tiene una, una cuenta en Twitter y anunciaba que se restablecía o que estaban trabajando en el lugar ya, y luego un segundo tuiteo, unos 20 minutos después, establecía la reposición para las 7 y media de la tarde. Así que creemos que nos falta voluntad, además que era en pleno centro y afectó a los principales, dijo un amigo.、Claro. Eso también hace que las cosas anden un poquito más r á p i a s ¿no? Claro. s a m o s s i n c e r o Así que eso fue, amigo mío, lo que pasó. Anuncia también a eso de las dos. Treinta de la mañana, que bueno, no lo haces, recuerdo. Hubo una emergencia bomberil. ¿Dónde?、Eh, nos iban a enviar los datos. Usted dormía profundamente a esa hora. Sin embargo,、claro. eh, ¿usted salía、no、a r e p o r t e a r a esa no, hora? No, yo, la verdad que hice como el, el amago y mi señora dijo: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cabrito? Tú estás ahí enfermo. No, pero no, no, no, Porque si andáis mareado ya, nadie te va a creer que andáis mareado. s Así que te volví. Así que.、Eh, vamos a ver si nos llegó la información. Le, le cuento para, para tanto. Esto fue en la población Carlos Condel, a eso de las. Lo tenemos en el Twitter. Al final de la página de Pelé. Usted, usted lo puede hacer conmigo también. Oye, me decía Alex que si te dice eso la señora, ¿a dónde vas? Es porque eres un pelele. <risa> pelele. Pelele. Yo le quiero contestar la nueva a la teleserie nocturna de Canal 3. Usted lo, lo ha dicho. Hay gente que ve teleserie, ¿eh? ¿ah? Y se hace n la teleserie en la tarde. Yo le voy a decir al jefe que pase por la oficina de Anales para ver por qué tiene el televisor prendido a las 3 de la tarde y llega corriendo a ver la novela. Ya. Si、sí, el otro día ya salió con eso, nos encontramos en una, en una ceremonia, me dijo Pelele. Yo, Pelele, ¿qué será Pelele? No, no puede ser el chiste. Después mi abuelita dijo: Hijito, lo que pasa es que son las novelas, y tú sabes que a la l e le gustan mucho las novelas. Ah, mamita, le dije, yo me h a b í a olvidado. <risa> a las 2 y cuarto de la mañana, Población Carlos Condel,、eh, calle San Isidro, 2079, hubo en Casa de Hitación. El bombero llegó al lugar. Ahí, oye, oye. Para, para complementar, <risa> se picó el ale. No, no, no. Para complementar lo que tú estabas diciendo con respecto a Pelele y a las novelas, dice que él mira y pone estricto cuidado porque así le encargaron su Su jefe en los comerciales. No así en los capítulos de la novela. Él le pone más atención a los comerciales. A los comerciales.、Sí. Sin mirar, embargo, pa para mirar comerciales.、Claro. Pero, apuesto que se saben los nombres de todos los protagonistas de la novela al Canal t r 13. Pelele. Dijo que i n c l u s i v e sus colegas de trabajo están adoptando lo, los nombres y apodos de los protagonistas de Pelele. Esto no debería transparentarse porque no, no se va a ver bien eso, o ¿no? Claro. Porque Quiero, al final que... le van a decir que ellos son unos p e l e l e Claro. Y miran la novela. Claro. Mientras la dan la losa. Oye, me、no、ha cambiado la cortina. Sí,、no. Oye, y, y tan machito que se veía, ¿no? Pero e h í así. Hay gusto. ¿Está tan buena la novela? Ahí tenéis tema, ahí tenéis tema. Los peleles de la mañana. <risas> Qué terrible, ¿eh? Oiga, eh. Sí. Todos tenemos esa sensación de, de ser más chileno cuando uno está fuera o cuando、eh, tiene la sensación de, de que le pasa un, algo a un chileno fuera. Todos tenemos la sensación de, de, de adoptarlo c l a r o、claro, tú me lo comentabas cuando estuviste、no、en España, que eso te pasó un poco, ¿eh? Claro, claro. <risas> Efectivamente, uno se a c h o c l o nada más porque apuñalaron a chileno en Nueva York. Valoras más las cosas de tu país también. Claro. Era, y hay que decirlo porque hubo confusión, se le nombra de una forma o de otra. Eh, porque le dicen una, ayer escuchaba yo los primeros tuiteos, decía、eh, chilena Camila Guzmán. Ya. Entonces era como, y después salía Rodrigo Guzmán. Y era porque este chileno era transexual y, y vivía en Nueva York. Ah, ok. Héctor se llamaba,、eh, ahora en, en, digamos se llamaba, ah, me equivoqué, Rodrigo Guzmán se hacía llamar como Camila. Era transexual y fue encontrado muerto debajo de su cama. Tenía varias heridas y una sábana atada al cuello. Está investigado y exportado a algunos diarios en Estados Unidos, especialmente los que circulan obviamente en Nueva York. ¿Usted sabe por qué le dicen Estado? Porque son como varios países. ¿eh? Eso son Estados. Es como si nosotros nos uniéramos en Sudamérica, desde de,、no、sé, de, de Venezuela hacia abajo, seríamos también Estados Unidos de Sudamérica. También podríamos h a c e r l o Yo no sé por eso tienen, ellos tienen gobernadores. ¿Te acuerdas que era gobernador Schwarzenegger? Que r a gobernador de todo el, el del estado de Florida, que son como. ¿Y sabes qué le dijeron cuando、ah. d e j ó de ser gobernador? Escuché eso. ¿no? ¿Sabes qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Hasta la vista, Rey. e chiste más rebuscado que. ¿Será cierto o no? No creo. ¿No? No. Tú, tú, tú de esto sabes. Porque de esto yo sé. Porque hubo un estudio. Ya. Usted tiene que saberlo. El nódulo en el labio es en el labio superior, ¿ah? ¿eh? Ya. Ah, estoy investigando el t e c a y o aquí s e r e El nódulo en el labio dilata la capacidad o r g á s m i c a de las mujeres. Ah, el labio superior. Tiene que, tiene que ser como abultadito. j a Son mejores o menores amantes. Bueno, pero un estudio norteamericano que a estos tipos les pagan cada estudio. Pero hay que decir una cosa: ¿Qué cosa, hombre? Qué Lástima que no haya un estudio en Chile de repente. ¿Qué hacen en la universidad?、Eh? ¿Solamente estudios serios? Hacen paros. <risa> Vamos a hacer un estudio del paro, ¿eh? Vamos a hablarnos todos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, este paro. <risa> es que de repente uno escucha tanto estudio s de la universidad norteamericana y de prestigio, investigando. Es que. Es que hay estudio y estudio, hay encuestas y encuestas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás. Se、sí, escurrió que、sí. se. g ú n cuenta la historia, esto data del año 1 9 9 9, por ahí. No, es que, ¿sabes tú q u e hacían encuestas de radio? Pero fuera de los supermercados. Ah, ya. Con respecto a qué estación de radio usted escucha. Pero, sí, me parece loable. h Sí, pero, está bien, pero. ¿Perú? Si tú vas a un, a un supermercado que está en un, en un barrio no popular,、ah. obviamente te van a decir una u otra radio. La radio ABC1. Claro. Y si vas a otro sector donde hay supermercados populares, barrios populares, obviamente te van a dar a la información para otra radio. Entonces, a ver, a ver, seamos. Si, si tú vas a hacer la encuesta a Avenida Francia, donde está el, el líder que está saliendo, te encuentras、sí. con una radio. Y si vas al. Allá afuera de la cuenta. Afuera la fuera de la cuenta, y en República c o n Victoria, cualquier supermercado va a tener otra s radio. s Claro. O sea, no. no quiere decir que la gente de esos sectores compre solamente allí, pero mayoritariamente la gente de aquellos sectores escucha radio de corte más popular. Lo cual es válido. Lo yo, cual lo es acá válido. yo lo haría a c a f u r i t a yo lo h r í a caférita porque aquí pasan de todo. Claro. ¿A quién remire? Profesión、sí. lanza, ¿no? En todas las encuestas, sí. ¿Qué? nombre, profesión, dedicación, ocupación, lo que sea. Podríamos ¿verdad? hacer eso. Ya, mañana. Mañana, ya. mañana. Vamos a dedicarnos a hacer una encuesta en el feriado. Oye, las 8.15 ya, ¿eh? Como pasa la hora, acuérdese n que hoy día la máxima 11 y hay chubascos. Se despeja, se cubre, se despeja, se cubre el cielo. Tenga cuidado con aquello, se levanta la humedad, se sube la humedad. Lo otro que le voy a contar, ¿se acuerda, Claudito, que mandamos un satélite hace muchos años? a l、sí. espacio? El fallido、eh, satélite, ¿no? El Fasat Alpha. Sí. ¿Y se perdió? Claro. No y, me digas que lo encontraron. No, no, no, pero no solamente a nosotros nos pasa. Los gringos hicieron un avión, el más rápido del mundo. Y se les perdió. <risa> Los, no, no, pero ellos tuvieron más suerte. ¿eh? Ya,、Los、lo vi, encontraron. Lo encontraron. No, estaba, pero se les perdió harto raro. Estaba carreteando junto con el chileno. <risa> Fue a verlo r í a Claro. Podía ir a cualquier parte en menos de una hora. O sea, cualquier parte del mundo. O sea, ya, anda entre Estados Unidos, y, pa, y, y en una hora estaba allá. A Rusia, en cualquier lado del mundo se ponía a m e n u d Bueno, el desafío de crear nuevos aviones y cohetes produjo esto y, bueno, se l e perdió y finalmente se e s t r e l l ó en el Océano Pacífico. ¿Qué crees? Lo que me sorprendió es otra cosa también. ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Te acuerdas hace mucho tiempo atrás también? ¿Salió de la India cuando los elefantes empezaron a tomar leche? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Sí. Y que era una señal de cambio de milenio y, y otras cosas tantas más que al final se descubrió que, bueno, que en realidad uno lo podía hacer con casi cualquier、eh, figurita de yeso y no sé, porque naturalmente chupaba,、eh, digamos, la leche. Ya.、Yeah. Bueno, ahora le tocó a México. o qué no, pasó? En México, en México pasó. Dice aquí cuenta: el tumulto ya es una constante en la calle Francisco Paz, en la localidad de San José, Río Verde de Jalisco, México. o s o r a l e no. Larga fila de personas buscan desde el sábado entrar a la casa de José Maldonado, un agricultor de 26 años que dice haber atrapado una hada madrina. No. <risas> t e s o r p r e ¿eh? n d í a Claro que cuando lees d la cara al, al agricultor mexicano. Parecía, dice, una luciérnaga entre un guayabo, entre un, una luciérnaga y un guayabo. Ahí que d a y mismo. Ya.、Yeah. ¿Qué un guayabo?、Oh, un guayabo puede ser como. Una luciérnaga. Como, como algo parecido a una luciérnaga. <risa> <risa> Pero la guayaba, chico. Y cuando quise cogerla, le corté una pierna y la maté. O. h Mató a la damadrina. A la damadrina. Contó a la prensa. Mientras cobra unos 100 pesos chilenos por verla. Ya. Y hay una fila enorme. veo un video. Está en oferta. ¿eh? 400 pesos por sacarle una foto. Y 800 pesos chilenos. Por grabarla. Vaya antes de la medianoche si no se rompe el encantamiento. Maldonado dice que es una señal. Aquí se fue más peor todavía. Maldonado dice que es una señal de su padre muerto hace unos meses. Y la guarda en un envase con Formol. Hay varias. y hay varios. Maravillado. Pero se ve. pero, otros pero esa que imagen、estongo. que tú estás mostrando allí,、eh, que hay en internet, es real. De lo que, es que la tapó. A ver, esperamos. Ah, perdón. Claudio viene de la otra sala calle. Ahí s á e se tapó algo. Ahí, pero... Pero a mí, yo, mi, mi hijo m a hace una figura, o mi hija una figura muy parecida a esa, que se compra y figuritas de Mattel. Pero tiene pinta de hada madrina. <risa> Oye, pero tiene, tiene, sí, hada madrina, tiene pedazo físico. ¿eh? Sí, n ¿eh? a Y es como, y es, usa un moñito de atrás como de un colito de caballo. Además, el caballero dijo que esto, bueno, viene a, a arreglar un poco su vida porque tuvo muchos problemas con sus hermanastros. <risa> ya, <risa> andaba bien. Ya bueno, pero eso pasa, para que no le sorprenda, nosotros también se lo contamos. ¿eh? Apareció la madrina. Pídele un, deseo. <risas> Pídele un deseo. Mejor que no lo p e g a s tú. Papá de Camila Vallejo reconoció, lo dijo. Bueno, pero era obvio. <risas> obvio que una cara bonita vende más. Obvio. Hay una foto que está circulando por internet que es muy simpática: que sale la Camila Vallejo mirando directamente a la cámara, o、oh, como de esos layos, y、eh, detrás sale abrazada. Por、eh, su era, papá, no por Salaquete,、eh, eh, <ríe> ah. sí, una, figu una figura amorosa, así como si fueran por o no, claro, como una figura paterna de s a l a q u e t Allí, aquí d i c también: estaba de pasadita viendo lo que dice la última noticia y lo que comentaba yo. Piñera dice: Nada que n a tiene esta vida, claro, m u c h o le p a g a e n los empresarios, <ríe> nada, <ríe> nada, tipo, así bien, ¿eh? no, así no, no, no, puedo, no puedo sumarme a, a aquello ya.、Yeah. No, pero ¿cómo? el argumento aquí es l de que por el 10% más rico nosotros no podemos tener la educación gratis. Bueno, demos vuelta a la tortilla, p o r que ellos paguen. Claro. Si los tiene tan identificados, que ellos paguen y nosotros no.、Pues? ¿Por qué no vamos a sacrificar por ellos? No, es que según ellos nosotros le vamos a pagar la educación. Mire, si es necesario, ya estamos pagando los impuestos、ya. Hace rato venimos pagándole muchas cosas a los ricos. Es más, imagínate que ahora el ganador del loto, que ganó como 5.000 y tantos millones, porque、ya. no gana los 6.000 totales, sino que los 5.500, igual es toda la plata, lo primero que le ofrecen es hacer una sociedad y crear una empresa. ¿Por qué? Porque creando una empresa y una sociedad es más fácil evadir impuestos. Claro. Y eso lo sabe todo el mundo. La joven que increpó al jefazo llegó a predicar al Congreso. Este es uno de los titulares que estoy leyendo de la última noticia, para que no pienses que. Yo no le comento dónde sacó la información, ahora me pasé a la última noticia. Y dice que.、Eh, ¿Te acuerdas que una joven cuando estaba firmando esto de. del de acuerdo de. Ay, m í a El ADP, el, el acuerdo de vida en pareja.、Ya. Esta chica se coló、sí. y, y gritó que estaba firmando el pecado o algo así, ¿no? ¿Te acuerdas?、Sí. presidente está legalizando el pecado. Esa era la frase. ¿Qué está haciendo, hombre? Nada. ¿No? ¿Está en c h u t e n i d o usted? Sí, no, si el día viene así. o y e bien. Antari s Varela se llama esta niña, para que usted sepa. Se d i o la noticia, y ella fue la que gritó: Presidente, está legalizando el pecado. ¿Se escuchó de repoco, pero los、ah, p o c o s que había? Ah, me acordé a h o r a de ella, claro. Antari s Varela ¿eh? llegó, ¿y por qué? Porque le dicen a,、eh, que están firmando un, un papel con algunos diputados judíos del mismo gobierno. ¿Qué? Para que no pueda haber un matrimonio. Me desconcentré porque la vecina salió a mirar al balcón. Con、claro. esa mala costumbre que tiene que salir en ropa interior. Claro. Por eso te mareas, pues. PLL. PLL. Lo que es mirar novela es como los que miran jingo. ¿A qué hora dan jingo? Después que t i e n e la pieza llena de postres. No, y Carol Danza. Tenía 42 Carol Danza. Oye, recordemos que nuestro colega Juan Pablo Angulo era un. No tiene que ver con Carol Dance. ¿eh? No, que a él le decían Carol Dance, le e n c o n t r a r o n un parecido a Carol.、Ah, ¿En qué parte? ¿Sí? Eh, en la oreja aquí, en esta parte. ¿Cómo se llama esta parte de la oreja? El lóbulo. El lóbulo. Igual a Carol Dance. De、ah. hecho, él confesó en uno de los programas acá que él tenía un póster de Lelo. <ríe> y de Arenito. ¿Te acuerdas tú no? Sí. No, no, no, te acuerdas, parece. Él, él, El. el, el, el... ¿Cuál era el que pillaron el que le decían Arenito, el que estaba robando un auto, ¿te acordáis? En el Parque c i u y a que hace un tiempo atrás. Arenito, sí. O、a、Carol Das. No, Arenito. Arenito, ¿eh? Arenito. Arenito. arenito. Esto le tenía súper preocupada a mi abuelita, así que se lo voy a comentar. Fernanda Hansen recuperó el amor de Felipe Camiroaga. Oh,、ah, ¿eh? uh, tu abuelita estaba por eso, estaba preocupada. Sí, no, ¿eh? estaba, preocupada. estaba preocupada por aquí, así es verdad. Oye,、eh, la. ¿cómo se llama? Daniela Castillo apareció con、eh, Polo Lono. ¿Te acuerdas es e que esta chica pololea con.?、Eh, Fernando, González. Fernando González. ¿Y quién es el pololo ahora? Oye, rápido,、sale. rápido tiene pololo ya.、Ah, bueno, igual es muy bonita, pero. ¿Por qué la gente no vive el periodo de duelo entre una relación y la otra? Porque hay que hacerlo. Porque esa teoría de que un clavo saca otro clavo es la peor de las teorías. Hay que vivir un duelo, dices tú. Hay que vivir un proceso. Ah, Porque si no vienes a tapar espacio y el próximo pololeo que sale generalmente es transitorio. De ese te pasaría a 8 meses. Porque el duelo lo vi e s con n u e s t r a pareja. Ya.、Yeah. Además, que la idea es que uno escribe una historia nueva. Claro. No escriba sobre lo ya escrito. Porque qué feo se ve escribir sobre la misma hoja. ¿Ah? A pesar de que la goma borre bien, igual se nota que alguien ya escribió ahí. Entonces, tiene que avanzar un par de hojas en blanco. Y se s i g u e escribiendo. Ah, mira cómo estoy. Oh, q u e s o n i o bonito eso. Qué lindo. Por favor, dime que quedó grabado. Dime, dime, que, dime que quedó grabado. Oye, por cierto, tengo un. Jefe, yo... lo voy a decir al aire. El retorno funciona, pero funciona de los costados, con el ruido ambiente. Y, cuando... y yo hago de antena. Así que a rato hay sonido en el retorno. q u Y yo me muevo. Oye, A lo、eh... mejor tengo mucho. ¿Cómo se llama?、M、mineral en la sangre. Puede ser también. ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Tú no tienes.? ¿Tú tienes de la música nueva esta, los famosos, ¿cómo se llaman?、Eh, ¿Cómo se llama esto de los turros? Ah, no. No, no tengo, no tengo música de. Porque ella, me、no. acordé por este tema de. ¿Cuál tema? No, no, no por los temas, sino porque el tema que estamos tratando de Jingo y Calle 7, es la otra. que aparecieron con estos pasos nuevos. Yo lo digo cuando pasé a la casa de mis abuelitos, de mi abuelita, pasamos y estaban viendo. O, por si Jingo es Calle 7, pero estaban estos que los, los que bailan como turros, o no sé cómo se llamarían. La cosa es que en un lado se llama Macho y el Rey, mira los lo nombres artísticos, vamos, Macho, y lo otro los otros se llaman los Guachiturros. Ah, los Guachiturros, s í los escuchamos. Esto tiene la característica porque tienen、eh, ropa de marca, ¿sí, y se cortan bastante cortito el pelo y se dejan un. e s p i e z a así como el Celia Punk,、yeah. como Vidal, solamente una crestita de gallo r e a l Claro.、Yeah. Dice que ellos、eh, se compran así para diferenciarse de los flight. Ya.、Yeah. Bueno,、no hú, no、lo... hubo un tiempo que los flight andaban todos con las mejores marcas, sí, ¿eh? sí, pero lo que lo distinguía de la gente era que de repente andaban con una, con una pierna del pantalón arremangada. No sé cuál es la idea. ¿Te has fijado, no? Sí. ¿no? ¿No? Y andan con una chaqueta bajo el brazo. Por favor, tú transmite lo que yo voy a hacer. Así、ah, que. Porque... En este momento Claudio se levanta del de asiento. ¿Por qué? Rompe el asiento que ya estaba mal. Caminan así. Colocan la chaqueta bajo el brazo. Colocan la chaqueta bajo el brazo. Arremácate el pantalón. Eso. Pasos y... cortitos. Ah, y los pasos cortitos. Como viejo Paltón. No, porque el viejo Paltón camina como. No, pero igual hace patito los pasos cortos, po. No, pero... a q u e no está acostumbrado tanto a andar en a u t o no se acuerda cómo caminar. Pero el viejo Paltón, el viejo Paltón, como、sí. que le anda a echar. Ah, también le v a n t a e l popó. Sí, sí. pero hace una camina corta, como, po. Como que va a ir pisando l a esponja el、sí. viejo Paltón. Sí, que no se acuerda cómo caminar. Claro. ¿Cierto tipo de... <risa> no, y No, y, y, y el que... No sé, no, que sea el Paltón. ¿Ah? Y el que arranca. <risa> Eso está saliendo en la cámara, por si acaso que ustedes ven,、eh, www.pailo.cl. Tenemos una cámara en el estudio, así que u s t e d p u e d e ver、Pero、a la cámara. ¿Se veía lo que yo hacía no? Sí,、Espera. se veía. Sí, sí, se v e mira, ahí está. ¿A dónde va, hombre? Pero es que no te va. Al otro lado. Al otro litro. Ahí va, ahí va. Ahí aparece en la cámara. Oye, que nos vemos clarito, mira. Apareció e n color la pantalla porque tenemos sol. Mira, q u é bien. O sea que en el verano vamos a estar en colores. En verano vamos a estar en colores. la gente, Para la gente que pensaba que Cristian era en blanco y negro. Ahora pueden saber la verdad. Ya. h Oye, son s las 8 de la mañana, 28、ah, minutos, ya no puedo. Uy, Oli, saludos para allá. Fresco, trabaja, pelele, me dicen. p o r e dice su nombre porque estás trabajando, pero ya, pero, ya que lo dijo. Tatiana dice también, me envía salud. Los guachiturros. Lobo, tírate un paso, me dice. Llama, hay un, tírate un paso, se uno de los temas, parece. sí parece que sí, í ¿eh? la... Pero lo que queda claro、sí. es que ella mira esos programas donde、sí. salen los huecitos. Lo tenemos claro. Se supone que esa hora está trabajando, se ha sabido todo. Ya sabemos que Alex, a la hora de, después d e de las 3 de la tarde y hasta las 7, está ocupado mirando novelas. Y en la noche también está haciendo o y e ¿supiste? ¿Ah? Está armando un tejido muy bonito, Alex. <risa> Saludos a todos aquellos que hacen posible que estemos al aire. Le está haciendo un, un suéter a Coquín. <risa> Carrasco Créditos. Blas Pascal s cool, h junto a nosotros cada día. <risa> Nos vemos el martes. Gracias por la sintonía. Hasta el martes. Hasta el martes. Llevamos a subir este podcast para todos los que quieran denunciarnos. Ok. Y jurias y calumnias. Me llamaron、Gracias. por otra vez para decirme: No digas que somos mafiosos, pero si no sacas ese comentario, te puede pasar algo. <risa> Y si eso no es mafia, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Un saludo. k、okay. Gracias por la sintonía. Chao. Buen fin de semana. Cuídese. Queremos que usted viva. Dejaste mi vaso, hombre. Acá está. Que representa está. la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se p e r s i n a y le da su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, y el niño se p e r s i n a y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de m í s、si、y se encontró una medallita.